Para las antenas, que trate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian Blood o r i g i n el spin-off de The Witcher, serie protagonizada por Henry Cavill en Netflix, ya tiene su propia guerrera de élite. Jodie Turner Smith será la protagonista, una poderosa guardiana que además posee una voz única. Info Music. Soy Britney Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmokey.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.